Los que saben, confían en Ser Metal, de Héctor o y a r z ú n Estructuras metálicas, aluminios y vidrios. Ser Metal, de Héctor o y a r z ú n Una respuesta para las necesidades de hoy. 6UR 1452, entre 7 y 8 Oriente, Talca. Teléfono 71-222-8894.